Eh, Julio está vestido eh, con su ropa de trabajo, Julio es eh, médico veterinario, eh, vino a hacer casualmente un domicilio, Exacto. a atender un animalito, sí. y dijo, bueno, ya que estoy, hago la columna desde la radio, así que es un gusto tenerte y conocerte, Julio. Igualmente. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que no está muy explotado o de lo que se desconoce mucho. Cuando hablamos del cannabis generalmente pensamos en eh, un porro, pensamos en el uso recreativo y también pensamos en el uso medicinal últimamente, en el aceite, en las cremas, eh, bueno, en todo lo que tiene que ver con la salud. Pero no pensamos en el uso industrial del cáñamo, algo que tiene eh, una historia milenaria El cáñamo se ha utilizado para distintas cosas a lo largo de la historia de la humanidad y se ha dejado de utilizar y ahora está volviéndose a utilizar nuevamente. De eso queríamos que nos ilustres hoy, Julito. Perfecto, sí, mirá. Eh, siempre hemos hablado y le hemos dado paso a, a lo novedoso, a, lo, a la cuestión medicinal este y a los otros usos de la planta, pero nunca nos detenemos a hablar de la parte industrial que tiene que ver con el cáñamo, que también es, es la misma planta de antes estamos hablando de una, de planta de, de marihuana, uh -huh. que en este caso es una variedad distinta que, que no tiene un potencial psicoactivo. Uh -huh. Este y pero más bien eh, tiene un potencial es un, es un cultivo de doble propósito, ¿sí? Porque es un cultivo del cual se pueden extraer este sustancias alimenticias y también se pueden obtener otro tipo de materiales. Estamos hablando de un cultivo que tiene muchísimos años, allá hace 6000 años antes de Cristo este eh, es un cultivo que sabemos que es de origen asiático, que viene de, de las zonas frías y de la Himalaya y de todo por allá, uh -huh. este, pero el, el primer gran cultivador fue China, ya hace uh -huh. mil años antes de Cristo, este, entendemos que es una planta hermafrodita, ¿qué quiere decir que es una planta hermafrodita? y por eso se diferencia de las otras plantas este, de cannabis. Eh, que es una planta que presenta los dos tipos de flores tanto uh -huh. flor macho como flor hembra uh -huh. por ende es una planta que además de producir la fibra propia de la planta es una planta que va a venir cargada de semillas uh -huh. entonces vamos a tener una planta con dos perfiles por un lado Lo de su fibra y por otro lado lo de su semilla. Uh -huh. En cuanto a la semilla, es una semilla que tiene un, un, un, gran, un gran potencial porque tiene un muy buen perfil de ácidos grasos poliinsaturados, que son los ácidos grasos que hacen bien, son los ácidos grasos que nosotros no los podemos fabricar, no los podemos sintetizar, el cuerpo humano no puede. Uh -huh. este, entonces uno los tiene que adquirir a través de la dieta o incluso este, también tiene muy buen perfil de aminoácidos Este, de aminoácidos esenciales, esos aminoácidos que no podemos fabricar y que tenemos que adquirirlos a través de la alimentación. Y se compara este desde el punto de vista de los perfiles de aminoácidos y de ácidos grasos uh -huh. y de tenores proteicos, se compara con la soja. Tiene uh -huh. un 34% de proteína esta semilla, eh, comparada con la soja que anda en un 36%, más o menos, 36 36, 36 y medio. Julio, hago un punto ahí. ¿Para qué la usaban los chinos En un comienzo allá lejos allá lejos y en un comienzo tenía eh, fundamentalmente este dos utilidades por un lado la, la vestimenta de, de, de los guerreros uh -huh. y por otro lado que quien dominaba el mar dominaba la economía del mundo y en este caso el caña hemos formado parte de las velas y de las sogas uh -huh. este, que se utilizaban en las embarcaciones sí uh -huh. este bueno allá Claro, porque en un momento en la navegación, en las velas, es decir, lo que impulsaba los barcos, se tejía con fibra de cáñamo. Exactamente. Por eso Manuel Belgrano, cuando se va, lo mandan a España a estudiar economía y después vuelve a Argentina, una de las industrias que él promovía era la industria del cáñamo y que tenía que ver justamente con eso. Él, cuando fue a Europa, vio todo eso en España. Todas esas embarcaciones este y esa demanda de cáñamo, este también Argentina podía tener un papel importante en uh -huh. esa producción. Entonces, por eso... Sí, se dice que Belgrano fue el, el primer cañamero, ¿cierto? Pero hoy en día ya estamos hablando de que China, por ejemplo, tiene 150.000 hectáreas este cultivadas de cáñamo, uh -huh. ¿sí? Se habla de que probablemente este estemos ante un, un nuevo capítulo una nueva etapa entre la, la guerra comercial de Estados Unidos y China. Uh -huh. ¿Mm? A partir del cáñamo. A partir de ahí. Como cáñamo. que se están avivando los países, eh, están eh, prendiendo, che, no, no le estaremos pifeando, vamos a industrializarlo, vamos a inventar distintas cosas. Lo está viendo Argentina, Eh, nuestro país necesita generar dólares, necesita eh, generar movimientos, puestos de trabajo, y lo vimos semanas atrás con el lanzamiento que hizo el gobierno nacional. Sí. No solo estamos pensando en aceite, sino el uso industrial, es decir... Ojo con lo que se viene, porque no vamos a poder producir, además de aceites y todo lo que se precisa para la industria eh, medicinal, no solo de los seres humanos, sino también de los animales, uh -huh. eh, podemos producir otras cosas. ¿Y qué sí. cosas se pueden producir con bueno, el cáñamo este? Tengamos en cuenta, hoy estamos hablando de un cultivo que tanto en Estados Unidos como en Canadá es un commodity y que tiene cotización bursátil. ¿Sí? Uh -huh. es algo que, que cotiza en bolsa este hablamos de los dobles propósito por un lado de la fibra este viene la elaboración de los bioplásticos por eso viene eh, es un cultivo muy amigable con el planeta ¿no? uh -huh. es un cultivo que viene a reemplazar el plástico no solo eso también papel se produce papel a partir de la fibra de caña uh -huh. con un recurso totalmente renovable no vamos a comparar eso este, con, con, con los árboles uh -huh. ¿no? este hablamos de autopartes hablamos de ladrillos hechos a base de cáñamo, o sea, estamos hablando de que se hacen viviendas con cáñamo, uh -huh. que es un muy buen aislante eh, el cáñamo, y también, por el lado de la semilla, eh, que lo que se hace es un prensado donde se extrae el aceite, el aceite tiene muchos usos este eh, alimenticios, uh -huh. como uso medicinal, tiene un pequeño uso medicinal, este porque no tiene el efecto séquito y la cantidad y la riqueza de cosas que tienen las, los, los, las plantas uh -huh. de cannabis medicinal, sí uh -huh. pero sí tiene un, un, un muy buen perfil de, como decíamos, de aminoácidos, y y ácidos insaturados, poliinsaturados, omega 3, omega 6, este que hace un suplemento ideal para... Hoy en día se consiguen yerbas, se consiguen bebidas canábicas, se consiguen snacks, uh -huh. este, se consiguen chocolates. Sí, sí, ya hay otros países que están avanzados en esa industria dado. de la recreación. Sí. Eh, pensemos en Holanda u otros, u otros países donde... Se hacen chocolates, cositas... Claro. En este caso, al, al estar hablando de CBD y que uh -huh. sufre un paso digestivo, más bien tiene un fin este nutricional, sobre uh -huh. todo, ¿no? Eh, no nos olvidemos otra cosa también. Estamos hablando de un cultivo que regenera el suelo, regenera uh -huh. la estructura del suelo. Y además, esto sí que es importante, tiene huella de carbono negativo. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día todos los... los este, La, la industria a nivel mundial lo que busca es que haya menor huella de carbono. Esta es una planta que consume mucho carbono, muchísimo. Uh -huh. Consume 150 veces más que otras especies incluso. Entonces, este la verdad que tiene beneficios por todos lados, como rotación de cultivos. Uh -huh. ¿sí? Todo positivo. Pules de siembra están hoy en día este averiguando sobre este tema, porque además tiene un mucho menor costo de inversión inicial que si hablamos de los productos de cannabis medicinal de la Big Pharma, ¿no? Estamos Ahora, el, el, el, el, el modelo de extensivo e intensivo de producción, lo que vemos por ahí en la soja o en otros cultivos, ¿también se aplica en la industria del cannabis? Porque ahí no sería tan positivo... Si hacemos lo mismo con el cannabis claro. si eh, potenciamos la, la productividad de esta planta a partir de la industria de los químicos y la industria de los tóxicos ¿eso pasa también? ¿hay alteraciones genéticas? ¿hay eh, agroquímicos o agrotóxicos? Estamos hablando de un cultivo que recién ahora vuelve a tener su auge sí así así ahora y como están dadas las cosas es un cultivo muy prometedor y, y que no tiene ningún tipo de, de, de las desventajas que, que tiene la soja uh -huh. es, un, es un producto que que si bien eh, tiene enormes eh, cualidades, eh, al día de hoy por su, por su sistema de siembra uh -huh. este lo que estamos haciendo es llenando de glifosato nuestras napas ¿no? y en este caso es algo que viene a, a competirle a eso digamos, ¿no? eh, Caño querido, me quedan poquitos segundos, eh, tenemos mucho para eh, bueno. seguir compartiendo querías decir algo más Mira, voy a hacer una breve acotación sí. porque no, nunca podemos dejar de mencionar estas cosas, son noticias de todos los días. Volvemos a tener este cultivadores este allanados, demorados, secuestrados en este caso en Plotier. Uh -huh. Sucedió este una cultivadora este y muy conocida, este otra vez cayó en las garras de esta contradicción uh -huh. este que vino a instalar el prohibicionismo, ¿sí? Eh, pero El, el, el punto central sería yo me voy a referir solamente a un pedacito para no uh -huh. llevar mucho tiempo de, de la, del proyecto de ley que se presentó en el Congreso, sí uh -huh. que no hay mayores novedades al respecto porque eso se irá reglamentando después y en comisiones irán saliendo los detalles, pero sí, a grandes rasgos fijémonos, y lo voy a leer en forma textual dice, la reglamentación establecerá un programa especial de adecuación destinado a las organizaciones de la sociedad civil con fines del bien común, que han desarrollado especiales saberes, conocimiento y experiencia en usos y cultivos del cannabis. A tales fines la ley deberá prever acciones orientadas a insertar a los pequeños productores en la cadena productiva, acciones que involucran fundamentalmente al Instituto Nacional del asociativismo y cooperativas, el no uh -huh. Entonces, la ley está hablando de que tenemos que cuidar a esta gente, no sé cómo vamos a hacer cuando esta ley salga y se pueda poner en funcionamiento porque vamos a tener a todos los que estamos buscando para producir esto, lo vamos a tener todos presos, lo vamos a tener que buscar a la colonia penal. Uh -huh. eh, bueno, esperemos que, que esa ampliación de derechos y esos errores se corrijan porque por un lado estamos poniendo ley para una cosa, pero por otro lado sigue sonando la ley de otra manera. Gracias, Julio. La columna de Julio garcía